La mayoría vivimos en casillas, en casas precarias. Y nosotros, como vecinos de barrio San Cayetano, no es que no queremos regularizar nuestro problema. Nosotros fuimos, hace muchos, hace tres años fácil, a, a EDELA. También una vez nos acercamos al municipio. Eh, siempre planteamos la forma de solucionar nuestro problema de energía. Porque lo que nosotros queremos es pagar, tener un medidor tener luz como corresponda, poder reclamar, porque nosotros sentimos que nuestros reclamos no son escuchados para legalizarnos o para normalizarnos.